Siempre suele sonar a culo Pero nosotros tenemos un plan alternativo Que a la gloria nos va a disparar no Los derechos de autor nos pasamos por el forro Pero si somos nosotros el autor Nos cagamos encima y nos veamos de encima De tu propiedad intelectual Si te suena el estribillo de canciones que conoces Es porque estamos trajeando a multitud Y otros autores los acordes, estas estrofas E incluso la melodía Las cortamos y pegamos de canciones que existían cuáles canciones las hacemos sin trabajar nos las ceden sin saberlo los artistas con renombre y sin él si sacáis un nuevo disco la que haremos nuestros ritmos gracias por el dinero que voy a ganar Del año. La primera canción de un grupo de rock Puede apestar a Sovaquillo Pero la nuestra es la excepción A la dolorosa regla Y está hecha la imagen de Dios Hemos robado las ideas de gente creativa Que hace siempre la misma mierda Y las hemos reciclado y cambiado de orden Y te ofrecemos una mierda igual Si te suena el estribillo de canciones que conoces Es porque estamos flackeando a Burtitu Y otros autores volantes estas las estrojas e incluso la melodía Las cortamos y pegamos de canciones que existían Las mejores canciones las hacemos sin trabajar Nos las deben sin saberlo los artistas con renombre y sin él Seáis punkis o rockeros, folclónicas o poperos Gracias por las canciones que os voy a robar si sacáis un nuevo disco plagiaremos vuestros ritmos Gracias por el disfrut